ha levantado también opiniones a favor y en contra del federalismo en España. ¿Podría traer la consecuencia de reformar efectivamente esa Constitución y, y hacer una un España federal? ¿Creéis que aclarar una noticia? Buscando, la estoy Libertad Digital. Dice, el Barça solicitaría jugar en la Liga Francesa si Cataluña logra la independencia. O sea, que no es una, es una declaración yo, pues, de Barça. Yo he oído... He oído Sí, Eso es lo que sí, sí, he oído que, vamos, lo, no sé, pero bueno. Eh. Vamos a ver, con respecto a lo que decía Marín, y de, del tema del, del federalismo, la Constitución del 78 prácticamente establece un Estado federal en España. Imperfecto, bien es cierto, pero casi un Estado federal que lo denomina de otra manera, lo denomina Estado autonómico. Pero realmente, mmm, casi las todas las competencias que tienen las comunidades autónomas en España, hay algunos países federales que no las tienen, ¿eh? que no tienen tantas competencias las comunidades autónomas como tienen en España. Por lo tanto, siendo mmm, en ese sentido imperfecto ese federalismo, sí que sería una fórmula, yo creo, que donde todos... En ...todas las comunidades autónomas se pudieran sentir mmm, cómodas. Evidentemente habría que ver cuáles son las competencias... ...cuáles serían las competencias en exclusiva de las comunidades autónomas... ...hasta dónde podrían llegar, pero siempre, siempre... ...que ese es el principal, eh, el principio básico de ese federalismo... ...es que todos, todos tengamos las mismas capacidades... ...las mismas posibilidades, eso es fundamental en un Estado federal... ¿Esa podría ser una solución? Nosotros entendemos desde el Partido Socialista que sí, respetamos evidentemente otras opiniones en ese sentido, pero nosotros pensamos que sí y queremos plantear una reforma constitucional en ese sentido. Como tú bien has dicho, respetas. Yo también respeto sí, sí. esa opinión y eh, pienso que habría que recortar eh, las competencias, las competencias a, a, los, a las comunidades autónomas yo... total. O sea, creo que tienen demasiadas competencias autónomas. Y, y creo que de ahí están saliendo todas estas corruptelas y todas estas historias de, ver, yo, yo creo de las competencias que tan hemos, extremas que pues tienen. O sea, esas, Miguel, mira, tú sabes que hemos conseguido, yo creo, ¿eh? es decir, la, la constitución del 78 es una gran constitución que nos ha dado los mejores años de desarrollo económico de nuestro país. Somos una de las potencias más importantes desde el punto de vista económico, no sé si la quinta o la sexta eh, a, nivel nacional, a nivel mundial y creo creo sinceramente que el, el estado del bienestar, si nosotros comparamos cómo estaba nuestro país hace 30 años y cómo está ahora, Por supuesto todos los indicadores han mejorado, hemos mejorado en infraestructuras, se mejor, ha mejorado nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, la cobertura de los parados es importante, el nivel de logros de, los, de las pensiones, estamos hablando de casi 10 millones de pensionistas, que este año hemos aprobado los presupuestos recientemente en el Senado, 130.000 millones de euros para los pensionistas, tenemos unas magníficas infraestructuras, somos un país moderno, un país que recibe a millones de turistas que dejan mucho dinero en nuestro país somos un, en muchos casos la envidia de Europa, somos un país muy atractivo para los grandes empresas y los grandes eh, eh, eh, empresarios yo creo sinceramente que lo que hemos logrado es espectacular es verdad que ha habido que hacer unos cambios puntuales de la Constitución, como fue del techo de gasto que lo propuso y se aprobó por, con el Partido Popular el Partido Socialista eh, para, para, para hacer lo que Europa nos pedía del equilibrio presupuestario y lo propuso Zapatero en su momento es verdad que hemos tenido que hacer ahora una modificación de, la, de las competencias del estatuto de lo, del Tribunal Constitucional, que a mí me parece que era fundamental hacerla y que a lo mejor se puede hacer alguna reforma constitucional en su momento como puede ser el tema de la sucesión a la Corona ¿eh? puesto que en este momento no hay, no hay esa necesidad, no tenemos ningún un descendiente varón, sino solamente una mujer, ella heredaría y sería la reina de España eh, tal cual está la situación en este momento. Es decir, que no hay un problema sucesorio planteado para que nos obligue a modificar la Constitución mañana mismo. Entonces yo lo que creo es que el estado de las autonomías que contempla la Constitución ha sido un éxito con sus Problemas, es verdad Carlos que ha habido problemas en las, en las comunidades autónomas, es verdad que los gobiernos algunos se pueden haber constituidos como pequeños reinos de taifas y el ejemplo más claro, el exponente más claro es en este momento la situación de Cataluña, pero también es verdad que eh, tienen un nivel de competencias ¿eh? que ha ido cediendo el Estado, tienen competencias la mayoría en sanidad la mayoría en educación, la mayoría en eh, cuestiones de eh, trabajo, la mayoría en cuestiones de servicios sociales, la mayoría en cuestiones en general de justicia. Nosotros no, pero la mayoría de las comunidades otras, tienen ya justicia. Algunas tienen policía autonómica. que Dicen que tienen un nivel de descentralización de competencias enormes. De hecho, yo no sé el porcentaje exacto, a lo mejor José Miguel lo sabe, pero en una escala de 0 a 100 de lo que es el presupuesto general de todo el Estado, me parece que las comunidades el, el estado debe estar alrededor de 30-40, las comunidades autónomas están entre el 50 y 60 y un 10 o un 12% los ayuntamientos. Quiero decir que en este momento el nivel de competencias y de presupuesto que maneja el estado en relación con las comunidades autónomas de los ayuntamientos es bastante pequeño, es muy muy pequeño en relación con los demás. Pero yo creo sí. que es demasiado. Yo creo que es darles más. demasiado. Ir a un estado demasiado. federal nunca, nunca, a mí me parece que nunca, nunca, no. No, no, yo creo que ahora, nada, que ahora, nunca, ahora mismo que es, es excesivo. El estado de las autonomías truco, creemos que eso es Carlos, fundamental no, no, no, porque, estoy de acuerdo. porque ...quiere separarse de la mesa para comer aparte es porque quiere comer más. No, y, no, y, no, y tenemos no, la no, prueba, tenemos la no, prueba eso. muchas veces de, de las... Yo creo que acercar acercar la administración a los ciudadanos es fundamental. Y uno de los logros que hemos conseguido durante estos años, todos, todos, no me refiero a los partidos políticos, me refiero a los españoles, es precisamente ese. La sanidad se administra mejor y se da mejor eh, servicio a los ciudadanos cuando tú vives los problemas de una manera cercana. La sanidad en Castilla-La Mancha, eh, por, por no más lejos, porque es lo que conocemos que más cercano, ha mejorado <coughs> mucho porque... Los, los responsables públicos la tenían al lado y se habían solucionado. ¿Y no, qué duplicidades el... de gastos hay con las con las igual. provincias limítrofes que tienen que enviar eh, sus médicos a hacerse plogas no, a la capital no, no, de la no, no, provincia eso, eso, cuando eso, tienen es ese, cerca un hospital? Pero, pero claro, eso, es de otra provincia. Ese, ese, ese es otro, eso es un grave ese, problema. No, no, no, ese es un problema no, hay Carlos, mecanismos Carlos, hay mecanismos Carlos, para, para, para solucionar. No ese, se soluciona. Ese, pero, pero sí que es cierto... No, no, pero eso, lamentablemente, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento la comunidad autónoma cuando gobernaba Cospedal tenía convenios de colaboración y se firmaron en materia sanitaria, por ejemplo, con Ávila, para qué para con Castilla y León perdón para que el sur de Ávila de Arenas de San Pedro para abajo pueda bajar a recibir asistencia no tengo el hospital de Talavera de la Reina y que no se pagaba No no bueno no, no, pero bueno no perdona Y que sí, no sí, se pagaba y sí. que cuando llegaban aquí los ciudadanos Ahora no, no, sí se ha convencido o sea es muy reciente se ha hecho no, en no. esa acción es la legislatura pasada Sí sí en el pasado sea, y no se pagaba escucha, y no que sí se que pagaba carne Sí que se paga No que no carne no Y ahora eh, teníamos hecho un convenio con Aragón para las zonas limítrofes de Cuenca y demás tenemos un convenio con Madrid para el corredor de Arenas y la zona de, de La Sagra, que son las m, provincias de Toledo y de Ciudad Real, y perdón, y de Guadalajara más limítrofes con tal, y creo que hay algo con Albacete, con Levante. Bueno, pues el gobierno nuevo del señor García Page quiere cargarse ese convenio que afecta a miles de ciudadanos de Ciudad Real, perdón, de Guadalajara que no, y de Toledo, que, que no, Carmen, y que, que para no, que no puedan ir a los hospitales que, no, que tienen al lado no, de la comunidad autónoma nariz. Bueno, que no, que no, ¿No? Carmen, que lo que pues se sí quiere que suprimir es... Por eso hay demasiadas competencias. La parte que afecta a la zona de La Sagra a la zona de la Sagra, exclusivamente. No, no, y la zona del Código también. Que no, que no. Que no, que sí, no, que sí. Bueno, no, no, hay Carmen. una plataforma a que, la la que sagra, se la zona de la Sagra, exclusivamente, porque es leonino ese convenio. Es leonino, yo no sé si tú lees, yo sí he tenido la oportunidad de leérmelo, y lo que hace es darle dinero a la Comunidad de Madrid para para que gestione sus hospitales cuando tenemos esos mismos mecanismos en Castilla-La Mancha. Es que ese convenio es ver, leonino. Dios pero bueno, no vamos a entrar. Estábamos hablando de la Constitución. Yo te digo una cosa, José Miguel no pero es que ha sacado el tema de Carlos sí. Te digo una cosa miggue sí, sí, para si mañana vez no regionalizar si, no no no pero bueno si mañana hubiera un problema de una persona con un infarto que en lugar de ir al hospital que le queda a 10 minutos tiene que ir a uno que le queda una hora o una media hora cualquier ciudadano en este país lo puede hacer Cualquier ciudadano en este país puede hacer eso. Sí, es una, una, una, una urgencia, grave, una urgencia, sí, una urgencia si estoy pasando bueno, por Madrid, no, voy, por eso, voy que al que hospital no ponga, de no, Madrid. Efectivamente, estaría, no, no, estaría no, bueno, pero, pero lo que yo quiero es traer que, una que, consulta. Sabes que en Talavera, por ejemplo, siempre hemos intentado, eh, y, y los de Napa Moral lo mismo, cuando tienen un problema grave, vienen a Talavera y de Talavera se quieren ir a Madrid. No, que no van a ir a, ir en sentido contrario hacia Badajoz, porque luego volver hacia los servicios de los hospitales de referencia a nivel nacional, que están la mayoría de ellos en Madrid, volver hacia acá. Es decir, que nosotros siempre hemos tirado más hacia Madrid, siempre que hemos podido, al médico que a Toledo, ¿por qué? Si es, porque si, es el mismo estado, si es el mismo estado y yo soy de León, ¿por qué no puedo irme a Santander o por qué el de Santander no puede ir a León? Que es el mismo estado. En este momento... Antes de la Constitución del 78, Carlos, te recuerdo, que cuando un paciente quería ir a Madrid... Tenía que ir a su médico de cabecera en Salamanca, que es el ejemplo que tú has puesto, y que le hicieron un volante para un especialista en Madrid. Y desde Madrid, desde la inspección médica de Madrid, se lo tenían que aceptar. Es el mismo mecanismo que ahora. O sea, no nos inventemos cosas que no son ciertas. El mismo mecanismo. Exactamente igual. No, tú, pero José Miguel... Hemos, pero, no, era así, pero José ahora Miguel, ahora sí, no, pues se, se, se avanzado... Ahora dentro, Claro que se ha avanzado muchísimo. Mucho en la tarjeta sanitaria. Claro, bueno, eso porque... No, casi, porque, porque, porque, porque, porque precisamente ese bueno, especialista le tienen salamanca también. Perdónenme, yo creo que el tema de sanidad da para una claro. tertulia completa, ¿eh? Así que si les parece... No, pero para lo que vuelvo otra vez a lo de la Constitución. Venga, a la Constitución o al encuentro de esta tarde del presidente... Una reflexión con respecto a eso. Es que... Cuando en el año 78 se votó la Constitución en este país, no existían las comunidades autónomas. No, se se crean, habla de ellas. Se crean. Se habla de ellas. De hecho, y tú lo sabes muy bien, Carmen, igual que yo, porque los dos somos senadores, que también se habla de que el Senado es la Cámara de Representación Territorial, el artículo 69 de la Constitución, pero no existía el Senado en aquel momento. Por lo tanto, ¿hay cosas que perfeccionar en ese documento? Sí, sí. Y nosotros entendemos que la mejor forma de, de mm, llevar adelante eso, modernizarlo y hacer realmente un país que vaya hacia adelante con igualdad para todos los ciudadanos, es convirtiéndolo en un Estado federal, que es realmente ponerle nombre y apellidos a lo que tenemos en este momento, perfeccionando el modelo, evidentemente. Nosotros, desde luego, somos partidarios de... Mantener la Constitución del 78, que las reformas que se hagan sean puntuales y necesarias. Y defendemos el estado de las autonomías, tal cual está planteado. No queremos un estado federal de esos asimétricos que defiende el Partido Socialista, no. No el Partido Socialista no. donde parece que algunas comunidades de, autónomas van tener unos privilegios que Lo de la asimetría lo aprendizan no de aprendiz cuando Maragalli... Bueno, de momento... Tenemos que iguales ante la ley. Tener todos los mismos derechos, los mismos deberes, en las mismas eso, obligaciones supuesto, y comer, y decir, el café para todos. No unos cafés, otros café con leche otros chocolate con churros. ¿eh? De momento el problema más inminente es, eh, otra vez volvemos a, al de Cataluña, esta tarde el presidente se reúne con Ciudadanos y con Podemos. Uh -huh. eh, Ciudadanos es uno de los que ha propuesto que se disuelvan, por ejemplo, las diputaciones. Bueno... Su eh... también lo propuso el antiguo secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Nosotros no llevamos en nuestro programa electoral a la, a las diputaciones. Lo que sí que mmm, planteamos es que las diputaciones se tienen que modernizar, tienen también que cambiar. Es una estructura que quizás sea la única estructura provincial que existe en estos momentos en nuestro país. Las provincias, el único órgano, por decirlo de alguna manera, que mantiene esa estructura provincial son las diputaciones provinciales. Y sí que es cierto... Bueno, y que son y, circunstancias electorales también. Eh, bueno, pero que realmente sí. la única el único órgano um, político, gestor, administrativo, gestor, gestor es, son las diputaciones. Sí, es verdad, es o sea, nosotros estamos en Entonces, contra bueno, de la desaparición de las diputaciones. Nosotros pensamos que son unas instituciones que prestan un gran servicio a los pequeños municipios para que puedan disponer de los mismos servicios que el resto de los ciudadanos que vivimos en el medio urbano, me refiero a la distribución de agua potable eh, de forma mancomunada... Carmen, la... ¿y por qué no se hace a través de la Junta? Bueno, pero, pero vamos a ver, la Junta tiene otras competencias, es que la Junta... Se... O sea, si desaparece diputación, sí, pero que, que la junta, el ayuntamiento pequeñito la, pide junta, el agua potable a la Junta. Pero escucha, que la Junta tiene otras competencias y yo creo que en este momento la labor que están haciendo las diputaciones como órgano de carácter provincial, puesto que las comunidades las provincias son muy diferentes dentro de una comunidad autónoma, lo están haciendo muy bien y tiene unas competencias, decir, a mí lo que no me gusta es el que se solapen las competencias y al final todos hagamos lo mismo y tengamos mucho gasto, pero siempre y cuando estén perfectamente delimitadas lo que son las competencias estrictamente municipales, correcto, pero es que hay ayuntamientos muy pequeños que una competencia que les ha dado la ley de régimen local como pues el, la recogida de residuos sólidos urbanos y su tratamiento, la, el, las aguas potables, el alcantarillado, los servicios sociales que tienen que prestar a los ciudadanos, que son muchos y muy variados, no tienen posibilidades, porque ellos no pueden tener un secretario de jornada completa, no pueden tener un interventor, no pueden tener determinados servicios que o se los prestan desde un ámbito superior, como es el ámbito eh, provincial, o es imposible. Entonces, yo creo que en ese sentido el, la, la, el problema de Ciudadanos es que es un partido de alusión, <coughs> un partido de gente nueva ...que tienen unas estructuras muy débiles o no tienen estructuras... ...que no han gobernado nunca y que se creen que las cosas son más fáciles... ...de lo que son en realidad, pero por ejemplo es curioso... ...que quieran que desaparezcan las diputaciones y sin embargo... ...el único diputado de Ciudadanos que hay en la provincia de Toledo... ...se saltó todas las líneas rojas para estar medio co gobernando... ...con el Partido Socialista y con Podemos en la Diputación de Toledo y no dejó que gobernara el partido que tenía más diputados, más alcaldes, más concejales, y que había ganado las elecciones, que era el partido Bueno, gobernara. eso en toda España. Sí, sí, bueno, pero, pero conseguirá... ¿no? conseguirá ¿No Podría haber dicho, puesto que la diputación no me interesa, no entro en la diputación, no quiero saber nada de la diputación porque la voy a hacer que desaparezca. No, no, una cosa es lo que digo en los papeles, otra cosa es lo que, bueno, que luego en realidad... Los sillones calentitos son muy bien. quiero tener poder, ¿Qué, qué lo tengo lo y lo ejerzo qué, desde qué, la diputación qué, de Toledo. Bueno, pero conseguirá esta tarde Mariano Rajoy, pues no sé, de acuerdo con... Y, y, con, no, con y llegar a un... Sí. No, con, ¿Con ciudadanos, ciudadanos, sí. Ciudadanos, sí, ciudadanos, sí el y el Ciudadanos en, en lo básico. Es igual que el, el PSOE y el, el Partido Popular. Sí, ley, sí. sí. sí una, bueno, así, en ese sentido, sí. Otra cosa distinta es lo que ocurra luego en la reunión de las cuatro y media con, con Pablo Iglesias, que lo que plantea Pablo Iglesias es el, el referéndum. El derecho a decidir. Exacto. El derecho a decidir. Y eso, hoy por hoy, es inviable. Mm. Pero solamente se va a basar en eso, Pablo Iglesias. Habiendo unas no, elecciones... No, a, mí, a mí no me ha llamado ni me lo ha contado. No, es que pero, si se va a salir. el referéndum, miedo que, me da. Lo digo por lo que ha dicho esta mañana ya públicamente en algún medio de comunicación, que lo que le va a plantear al presidente es que se puede hacer eh, un referéndum en Cataluña que los catalanes decidan si quieren seguir en España o no. ¿Pero ese referéndum no iría en contra de la Constitución? Pero no se pueda hacer sí. un no se referéndum. No. Si es que no pero... se ha hecho, porque es ilegal. Claro. Por no, eso, se, se puede hacer referéndum. Por eso digo que yo, yo creo que las concesiones a los ¿Va independentistas... ¿Va a ser a joya lo suficientemente? No vale las, con, las concesiones a los independentistas no valen para nada. Yo hombre, yo me imagino que Rajoy le explicará porque también el señor Iglesias es muy nuevo. Se supone el señor que los Iglesias contaba unas cosas en las televisiones en plan predicador mm. y ahora a mí me decía, yo otro ya coincidí en una tertulia con Beatriz Talegón, mm. eh la excompañera vuestra de que tú la conoces más porque ha sido compañera tuya del partido en de ta. Beatriz, oye, el otro día coincidí con él y me dijo que estaba muy arrepentido del tema de los sueldos de los políticos, que de repente se había dado cuenta que trabajaba una barbaridad, que estaba agotado, que ya no podía más, que claro, que ahora tenía que trabajar, traba claro, Iglesias estaba acostumbrado a trabajar tres horitas dando clases a la semana, que era un profesor de esos de adjunto, agregado, mm, no sé qué, asociado, sí, sí, pero que trabajaba tres horitas a la semana y luego el resto del tiempo pontificando en su televisión, en la tuerca y pensando a ver qué se me ocurría cada día una idea genial y ahora de repente se ha dado cuenta ya que trabajando ya ¿no? que se pasa el día en el aeropuerto, que tiene que estar en el parlamento para trabajar, que tiene que trabajar mucho y ya no le da tiempo a tontear, a plantear tontunas y a tal y se a da pensar, cuenta, a oiga, de repente dice, me dice la teoría, ¿y se ha dado cuenta que eso del sueldo que es un idiote, eh? es que los políticos trabajan muchísimo que le está reventado y que ahora claro, las cosas son diferentes. Es ¿Qué le pasa al señor Iglesias que la teoría es muy bonita. Pero la práctica es otra. Y yo me imagino que el presidente del gobierno le va a decir, oye, así si usted tiene usted puede querer que nosotros hagamos el puente y el pino aquí ahora mismo. Pero, oiga, no tenemos flexibilidad para poder hacerlo. La ley dice lo que dice y nosotros no podemos permitir un referéndum unilateral de los catalanes. O es un referéndum, como planteaba Carlos, de todos los españoles y claro. todos decidimos, o lo que no podemos decirle no, y, y lo que no podemos, yo creo, a los independentistas es cederles ni un milímetro. Porque, lo no porque que... los independentistas son insaciables y lo que quieren es separarse para comer más y para, oye, intentar aprovecharse, porque se han aprovechado, oye, los pensionistas, es que es que un, un gobierno independiente de Cataluña no tiene para pagar a sus pensionistas. ¿Qué querrían? ¿Que le pagáramos nosotros los españoles los pensionistas y ellos? La deuda histórica nah, que hablan el, ellos. El, el debate el debate que se planteó al final de la campaña electoral. No, si es que ellos quieren ser españoles, quieren tener la doble nacionalidad. Es una cosa increíble. ¿La tendrían? La tendrían. ¿La tendrían? ¿Qué ¿Qué tendrían? Desgraciadamente, claro, la tendrían. No, no, no engañemos a la gente. Que bueno. La tendrían. Bueno, Porque han nacido en España. Nos claro. quedan cuatro minutos. Eh, ya se han disuelto las cámaras. Estamos a 50 días uh -huh. de las elecciones. Sí, ya queda poco visto. Ahí vamos para Charloris volando. Este es el podemos decir que este es el, nuestro el primer debate político. Bueno, <risa> precampaña. No, no, digas de candidatos, porque aquí el único no, candidato no, no que sabe que está a presentar las elecciones es, es José Miguel Camacho, pero, bueno, pero sí, político de partido, sí, sí, Claro, sí. sí. sí, sí, sí, sí. Bueno, pues eso ha sido un honor eh, eh tenerles Encantados. aquí y no sé si quieren eh, decir en tienen un minuto cada uno para redondear el tema. No, yo, lo único transmitir a la gente tranquilidad, tranquilidad en el sentido de que no sé si va a ocurrir algo, no va a ocurrir nada, pero evidentemente hay mecanismos para que esto no vaya a más, a más con minúscula, no con mayúscula. Sí, yo creo, yo creo que, que es importante que todos estemos en este momento en la misma remando en la misma dirección, no solamente los políticos que no somos nacionalistas, sino también toda la sociedad civil española porque el órdago es muy potente, porque yo creo que estas elecciones que vienen son, van a ser las elecciones probablemente más importantes y el momento es el más crítico desde la aprobación de la Constitución en nuestro país. Y necesitamos que rememos todos en la misma edición. Coincido con José Miguel, que los ciudadanos tienen que estar tranquilos en el sentido de que um, el gobierno y el, el Estado de Derecho, el Estado español, tienen los instrumentos legales, jurídicos y políticos para frenar todo esto, pero también tenemos que estar de alguna manera expectantes, ¿eh? Expectantes y y, y remartos la imaginación. Yo dimisión. yo pido pido ahora que tengo aquí a los dos mayoritarios, PP sí, PSOE, sí. Eh, pido coherencia en los pactos porque va a ser unas elecciones de pactos. Pido mucha coherencia. A ver con quién pactan, a ver qué va a pasar y a ver con quién eh, ¿Con quién van de la mano? Porque lógicamente pienso que son unas elecciones, el próximo gobierno va a ser un gobierno de dos. Nosotros lo tenemos claro, creemos que debe gobernar, el como ha ocurrido siempre en las elecciones generales, el partido que gane las elecciones, y Mariano Rajoy ya lo ha dicho, es decir, yo si gano las elecciones intentaré formar gobierno, si no gano las elecciones, pues que, que el que haya ganado, el que haya sacado un voto más, debe... Claro, pero si gana el las elecciones Mariano Rajoy eh, seguramente que va a necesitar el apoyo de de otro partido, o sea, llámese Ciudadanos, llámese PSOE, llámese Podemos, llámese... No nos Podemos, llámese... tener el apoyo de Ciudadanos. Lo, el tened, apoyo de... lo hablamos de... dentro de 51 días. Es, sí. Sí. No, no, pero yo creo... Yo, que quede grabado yo, esto. No, no, que dicho. José Miguel, yo creo que es, que es mucho más legítimo desde el punto de vista democrático decirle a tus electores qué vas a hacer con su voto. Cosa que el Partido Popular, ya se lo ha dicho claro, nosotros intentaremos gobernar si sacamos mayoría, si somos el partido pues, pues, mayoritario pues, pues, pues igual que el texto, igual que Ciudadanos, igual que Podemos Y en el podemos, caso de que no lo seamos No, ahora no ha sido así, en estas últimas elecciones no ha sido no, no, no, así No gobierna el partido más votado No, no, en Castilla-La Mancha Bueno, ha ganado María Dolores de Cospedal y estamos ganando el partido Y no es democrático, no es legítimo Sí, sí, totalmente pero Era un minuto para cada uno Se ha el minuto Muchísimas gracias, tenemos que dejarlo aquí porque llega el informativo muchas gracias gracias gracias a